En、el n e cráter que quedó después de la explosión que tenía forma de cohete espacial apareció un mensaje, un mensaje que decía: Tuve a l t o s de te, a n o t a r d e durante tu vida, el p e r o co el cohete se, se puso mucho coberto.